pero en sentido figurado. En esta lección de español voy a hablar sobre el verbo morir. Pero no te preocupes, hoy no voy a hablar de cosas malas. Voy a hablar de los significados del verbo morir, pero en sentido figurado. Seguro que te mueres de ganas por empezar, así que allá voy. Hola y bienvenido o bienvenida a a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy te voy a hablar de algunas expresiones que utilizan el verbo morir. ¿Qué significa morir? El verbo morir significa perder la vida. Cuando una persona o un ser vivo mueren, pierden la vida. Aunque el verbo morir tiene ese significado tan negativo, hoy no te voy a hablar de ese tema. El verbo morir se utiliza en muchas expresiones que no tienen nada que ver con perder la vida. ¿Podemos considerar el verbo morir como un superverbo? No, creo que no. Un superverbo es un verbo que tiene muchos significados diferentes y que se utiliza para muchas cosas diferentes. Morir se utiliza para muchas cosas diferentes pero mmm, no tiene muchos significados diferentes. No te preocupes, lo entenderás al terminar la lección. Hemos creado esta lección de español por un mensaje que nos envió Susana desde Finlandia. Le enviamos un saludo. En su mensaje, Susana nos pidió que creáramos un episodio con los diferentes usos del verbo morir. Así que hoy te voy a explicar algunas expresiones que utilizan el verbo morir. Morirse de ganas. Al principio del episodio te dije, seguro que te mueres de ganas por empezar. ¿Qué quiere decir esta expresión? Morirse de ganas significa desear algo con mucha intensidad. Esta expresión se suele utilizar cuando estás esperando a que algo llegue o empiece. Imagina que tu grupo de música favorito va a ir a tu ciudad para dar un concierto. Compras las entradas inmediatamente, pero el concierto será dentro de dos meses. El día del concierto vas con dos amigos. Llevas dos meses esperando a que llegue este día. Y todavía quedan diez minutos para que empiece el concierto. Sientes mucha ansiedad, muchos nervios. ¿Quieres que empiece ya? Dices a tus amigos me muero de ganas de que empiece el concierto. Quieres decir que deseas que empiece ya el concierto, que tienes un deseo muy fuerte de que empiece el concierto. De esta forma podrás liberar todos los nervios y la ansiedad. Repite la frase después de mí. Me muero de ganas de que empiece el concierto. Puedes morirte de ganas por muchas cosas. Por ejemplo, si estás trabajando, puedes decir, me muero de ganas de que lleguen las vacaciones. Quieres decir, Que estás deseando que lleguen las vacaciones. Que necesitas dejar de trabajar y descansar durante un tiempo. Repite la frase después de mí. Me muero de ganas de que lleguen las vacaciones. Antes de continuar, déjame que te hable de los audiobooks de Spanish Podcast. Si te gustan nuestras lecciones, puedes conseguir alguno de los audiobooks. Por ejemplo, puedes descargar los audiobooks con las lecciones del podcast. Con estos audiobooks tendrás los archivos mp3 y las transcripciones para utilizarlas en cualquier dispositivo y aunque no tengas conexión a internet. También puedes descargar el pack de diálogos. Con este pack puedes aprender español escuchando conversaciones cotidianas de los españoles. En cada diálogo, tienes la transcripción para que puedas leer todo lo que dicen los protagonistas. También tienes una lección por cada diálogo. En ellas te explicamos el vocabulario más interesante, el significado de las expresiones, aspectos culturales de los españoles y alternativas. Además, puedes practicar hablando. Cada diálogo tiene dos archivos de audio en los que hemos eliminado la voz de uno de los interlocutores. Así puedes participar. Por último, también puede interesarte el aprendizaje descomplicado. Este audiobook trata sobre cómo aprender mejor. Con él, además de aprender español, podrás aprender cómo aprender mejor. Echa un vistazo cuando termine el episodio, visita nuestra web, spanishpodcast.net, y pulsa en el menú Audiobooks. Morirse por algo. Algunas veces utilizamos una expresión muy parecida a la anterior, pero más sencilla. Los españoles simplemente nos morimos por algo. La expresión tiene el mismo significado que antes, pero es un poco más sencilla. Por ejemplo, imagina que has conseguido un puesto de trabajo nuevo. Es el trabajo de tus sueños. Siempre has querido hacerlo. Empiezas a trabajar dentro de diez días le dices a una amiga, me muero por empezar. Quieres decir que deseas empezar ya, que sientes nervios y ansiedad porque quieres empezar en tu trabajo lo antes posible. Repite la frase después de mí, me muero por empezar. También puede ocurrir lo contrario, que te mueras por terminar. Imagina que estás estudiando. A finales del mes de mayo tienes que hacer todos los exámenes. Son los últimos exámenes del curso, pero son los más difíciles. Le dices a un amigo, me muero por terminar los exámenes. Quieres decir que estás deseando que llegue el último día y terminar todos los exámenes. Como ves, el significado es el mismo, pero la expresión es un poco más corta. Repite la frase después de mí. Me muero por terminar los exámenes. Ya veis que, para utilizar la expresión, solo tienes que decir me muero por… y después añadir el motivo. decir. ¿Por qué sientes ansiedad o por qué estás nervioso? Morirse por alguien. Además de morir por algo, también puedes morirte por alguien. ¿Qué significa en este caso? Cuando te mueres por alguien, significa que estás muy enamorado o enamorada de alguien. Sientes una atracción muy fuerte por otra persona. Cuando te mueres por alguien, Solo por pensar en esa persona, sientes mmm, cosas muy intensas. Tienes sentimientos muy profundos. Fíjate, hemos cambiado una cosa por una persona y esto cambia el significado de la frase. Qué interesante es el español. Por ejemplo, alguien te puede decir: Uy, yo me muero por Penélope Cruz. Quiere decir que esa persona siente atracción por Penélope Cruz. Repite después de mí. Yo me muero por Penélope Cruz. Bueno, si quieres, puedes sustituir el nombre de Penélope Cruz por el de cualquier otra persona. Es solo un ejemplo. Morirse de hambre. Seguro que sabes lo que es el hambre hambre es esa sensación que tenemos en el estómago cuando necesitamos comida. Seguro que alguna vez has tenido hambre. Todos hemos sentido hambre alguna vez. Es un pequeño dolor en el estómago. Cuando sientes hambre, comes algo y dejas de tener hambre. Bien, pues los españoles solemos utilizar la expresión me muero de hambre. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tienes hambre, pero mucha hambre. Cuando te duele mucho el estómago y te duele porque no has comido, puedes decir, me muero de hambre. Quieres decir que estás deseando comer algo. Repite después de mí, me muero de hambre. Hay que tener cuidado. Esta expresión se puede utilizar de forma literal. Por desgracia, hoy en día hay gente que muere, literalmente, de hambre en el mundo. No tienen comida para sobrevivir. El contexto es importante, pero no te preocupes por utilizar esta expresión. No es ofensiva. Solo te he dicho esto porque creo que debes saberlo. Esto es para morirse. Si vienes a España, es probable que escuches a alguien diciendo esto es para morirse. El significado literal es que ha ocurrido algo que hace que mueras. La realidad no es tan terrible, te lo voy a explicar. La expresión esto es para morirse puede tener dos significados. El primero es que ha ocurrido algo malo, algo que no esperabas. Es decir, ha ocurrido alguna cosa por sorpresa, algo que no has planificado. Lo que ha ocurrido es malo o tiene consecuencias negativas. En este caso, puedes decir, esto es para morirse. Te voy a contar un pequeño ejemplo. Imagina que tienes que realizar un trámite administrativo con tu gobierno tienes que hacer una solicitud. Reúnes todos los documentos necesarios y vas a la oficina. En la ventanilla te dicen que tienes que esperar. Cuando pasa un rato, te atienden. Entonces te dicen que tienes que ir a otra ventanilla, otra vez a esperar. Cuando llega tu turno, te dicen que, en realidad, tienes que ir a otra oficina diferente ya estás perdiendo la paciencia, así que dices, esto es para morirse. Quieres decir que algo que parecía sencillo se está convirtiendo en una pesadilla. Pero bueno, no todo es malo. Esto es para morirse también se puede referir a algo divertido. Cuando te cuentan un chiste muy bueno, te cuentan una historia muy divertida, O cuando ves algo muy gracioso, puedes decir, esto es para morirse. Cuando dices esta frase, quieres decir que es muy divertido, que te ríes mucho con ello. Repite la frase después de mí. Esto es para morirse. Y ahora, un pequeño chiste. A lo mejor no es para morirse, pero a lo mejor te hace gracia que hace un pájaro de 800 kilos en un árbol? ¡Pío! ¡Pío! Bueno, es un chiste muy malo. <risa> Me quedé muerto. Por último, te voy a hablar de una expresión que se utiliza de vez en cuando en español. No la usamos todos los días, pero si hablas con españoles o estás en España, la escucharás de vez en cuando. Seguramente alguna vez te hayas quedado muerto o muerta. Seguro que alguna vez alguien te ha dicho algo y te sorprendiste. No sabías qué decir, no sabías cómo reaccionar o qué hacer. Estabas bloqueado o bloqueada. También te puede suceder cuando ves algo extraño o terrible. Hay personas que se bloquean, no saben qué decir o qué hacer. Bien. En estas situaciones puedes decir que te quedaste muerto o te quedaste muerta. Cuando usas esta frase, quieres decir que te bloqueaste, que no sabías qué decir o qué hacer. Te han dicho algo o ha ocurrido algo y te has bloqueado. Repite la frase después de mí, primero en masculino y luego en femenino. Me quedé muerto. Me quedé muerta. Y esto es todo por el momento. ¿Conoces alguna otra expresión con el verbo morir? ¿Conoces otro significado figurado del verbo morir? Puedes contárnoslo en el foro de la comunidad, por email o en las redes sociales. Y si quieres hablar de cualquier otro tema, también puedes enviarnos un mensaje. Recuerda practicar con la repetición y la imitación. Sé constante. Escucha español todos los días. No hace falta mucho tiempo, pero sí un poquito. Utiliza las técnicas que te explicamos en los primeros episodios del podcast. Son importantes para que hagas un aprendizaje profundo, útil y a largo plazo. Me muero porque consigas éxito en tu aprendizaje.